¿Qué significa para usted con celebrar en la mesa del Señor 80 años de un sacerdote? Por ejemplo, más en este año sacerdotal, ¿no? Bueno, es el, es el compartir desde el sacerdocio con un amigo, con un amigo sacerdote que todos reconocemos sus méritos y lo que su vida larga ha sido y será todavía. Entonces, el compartir en fe. En la Eucaristía creo que es lo máximo que se puede hacer, mucho más que la fiesta después, sino el compartir en, en la misa realmente es, es, como dice la Eucaristía, la acción de gracias. Ahí es el compartir, el agradecer al Señor y dar gracias por el don de la vida y de la amistad. Padre Lucas,、eh, sin duda que esto. compromete más no porque tener a un sacerdote en este caso como el padre salvador、eh, que tiene un testimonio importante de vida este, no、eh, significa mucho no y recoger esto y tratar de bueno contagiar un poco de lo que es su amistad y su espiritualidad lógico por supuesto es decir el padre salvador siempre ha sido mucha inspiración siempre ha sido un hombre de mucha fe, de mucha entrega, un hombre pues muy humano y al mismo tiempo pues muy espiritual. Entonces、eh, tenemos todos los motivos para, para dar gracias a Dios por esta vida y al mismo tiempo pues dejarnos inspirar por esa fe, por esa entrega, por ese servicio. Que nos invita también a seguir estos pasos. ¿no? Mm. Padre Luca, finalmente, el espíritu es el espíritu de vida, ¿no? es el que nos empuja adelante, es el que nos fortalece, es el que nos da fuerza, es el que, que realmente nos trae esta cercanía de Dios dentro de nosotros, templo del Espíritu Santo, y es el que nos mueve al servicio, a al la alabanza, al, al amor, a la caridad. no es cierto entonces ahí está y esto es lo que vemos en, en el padre salvador e s t o es lo que vamos nosotros tenemos q u ir a lo que es el templo del espíritu santo no que、sí. es e nuestro cuerpo ¿no? exactamente ya、sí. exactamente el, bueno, no solamente con oración sino con el esfuerzo ¿no? bueno sí por supuesto pero pero en primer lugar la oración en primer lugar la cercanía de dios y el dejarnos l l e n a r por el espíritu santo yo creo que padre guriel a través de la renovación carismática nos ha enseñado más que todo eso ¿no?